teléfono, pero eh, no sé si habéis empezado o estáis preparando ya para empezar No, no, empezamos ahora Pues cuando queráis Hola, muy buenas a todos. Bueno, es eh, 19 de febrero, estamos en reunión de coordinación, reunión nacional de coordinación del Movimiento CIDES de España, y bueno, supongo que podríamos empezar eh, comentando que esta, esto va a incluir la segunda parte de la reunión pasada, que dejamos a medias, y para los despistados voy a juntar el documento hasta donde llegamos la reunión pasada, Luego ya en el documento nuevo la, la retomamos con todos los puntos añadidos. Y si quiere añadir algo ICABOT o algunos de sí. los compañeros. Si no, pasamos a hacer los reportes. Bueno, que la reunión pasada, que la reunión pasada quedaron varios temas ¿no? sobre ¿Sí la mesa y los vamos a retomar hoy, ¿no? ¿Algo más aparte de eso? Nada. Así que si quieres mismo, puedes empezar con el reporte de Sevilla. ¿Algo ah, de reporte internacional eso? Ya está. Es la primera semana que hemos pasado siendo oficialmente un equipo de coordinación y y en el documento de sobre la reunión pasada está todo anotado así que no hay problema, adelante la de la cuenta esa de info tal eso como quedó, que no hubo consenso pues lo pone todo en el documento, a ver, resumiendo en principio nos estamos encargando los del equipo de coordinación de, de cháter Pero, como pone ahí, como todavía, lo que no teníamos claro es quién, quién tiene la responsabilidad de hacer las convocatorias y administrar como responsable. Eh, lo que sí que tenemos claro es que, como derecho, cualquiera de vosotros, de los miembros activos, cualquiera de nosotros, coordinación, moderadores, cualquier persona tiene la libertad de convocatoria. Lo que tenemos que dejar claro es quién tiene la responsabilidad de convocatoria. Pero, bueno, de momento, si queréis, podemos seguir adelante con ello porque está funcionando bien y está, está bien atendido. Es que ahí siempre veo lo mismo, cuello de botella. Pero bueno, si no toca el tema, pues sí. Podemos pasarlo más tarde. Si tienes alguna anotación que hacer, lo ponemos después de, de las cosas que hay y empezamos con los reportes. Y luego lo volvemos a tocar. Ok, eso es. ¿Qué pensáis? Lo único que no se consensuó son eh, los, los, quién tiene la responsabilidad de convocatoria y lo que habíamos hablado también era de, de no tener responsabilidad de convocatoria a nadie. Es decir, mmm, establecer un calendario y, y ceñirnos al, al calendario sin tener la convocatoria. Eh, eso es algo que supongo que hay que abrir un proceso entero solo para, solo para eso. ¿Qué dice el documento de organización al respecto? Si hay algo establecido en el documento, deberíamos estar siguiéndolo. En principio, hace mucho tiempo que se estableció que no se iba a recordar y que había que acudir, pero poco a poco se fue, se fue modificando de forma que siempre se hacían convocatorias. Y si no había convocatoria, normalmente no había reunión. Entonces supongo que eso hay que volverlo a discutir porque es lo único que no quedó cerrado el otro día. Imagino que ya habrá propuestas dichas, ¿no? ¿Me puedes repetir, por favor? A ver, por un lado, eh, era así la responsabilidad de convocatoria Se reserva sí, sí, sí, a, los, a Ardible, Pacus, Icabot y yo misma eh, como, como equipo de coordinación del Charter. Pero, pero el derecho, o sea, y ten, manteniendo el derecho de convocatoria a todos los demás también, pero siendo nosotros los responsables de que se hiciese. De todas maneras, eh, Ardible fue quien propuso que... ...que volvamos a una dinámica en la que hay un calendario y no haga falta que nadie haga una convocatoria... ...para que así también nos acostumbremos a acudir a reuniones. Eh, yo lo estuve pensando, al principio pensé que no me oponía un poco... ...pero ahora, después de haberlo madurado, pienso que es lo mejor establecer un calendario visible... ...y, no tener que, y saltarse un paso, una, un paso humano más, que es un poco ineficiente... A ver, yo cuando hablo de de la cuenta y de la administración del chat del español no hablo de convocar reuniones o sea eso me parece lo, lo más pequeñito yo hablo de que la gente que la gente tenga acceso a, a la coordinación y y los nodos de información sean más grandes que cuatro personas tengo mil argumentos para dar pero como hemos dicho que lo vamos a tocar luego pues luego lo daré A ver, podemos seguir ahora. Eh, esto, no sé si te refieres a, a... A ver, esta cuenta se está utilizando para hacer todo lo que hacía yo en mi cuenta personal y durante este, ya puedo decir, año, eh, nadie me ha pedido acceso a mi cuenta personal de Gmail. Es decir, yo estaba haciendo mi trabajo y nadie me ha pedido eh, acceso a mi cuenta privada. Es lo mismo pero haciéndolo de una forma en la, que, en la que la información no tenga que pasar por ni un individuo solo ni una cuenta privada, que fue por lo que fue. Porque nos quedamos en Braga, nos quedamos solos y asumí una responsabilidad que ni siquiera tenía que haber asumido. Entonces, para evitar esto y formar un equipo, se formó en la reunión pasada y por eso utilizamos esta cuenta. No estamos manejando información secreta y todo lo que entra sale pero la utilizamos para gestionarnos entre nosotros porque igual que una persona necesita una agenda para organizarse cuando son varias personas necesitan un espacio donde trabajar pues en esa cuenta no hay nada más que asuntos de comunicación fuera y de dentro a dentro eh, no hay ningún cuello de botella porque no hay ninguna información que entre que no salga El tema es que cuando se entra y se procesa, se procesa entre nosotros como la procesaba yo sola antes. Hay que mandar un mail a este, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que escribir esto, y todo lo que entra ahí sale. Eh, cualquier miembro activo, cualquier persona puede participar y ser miembro del equipo de coordinación. Yo llevo un año haciendo algo a lo que ni siquiera me había comprometido, con lo cual esto mm, va a rotar y va a basarse ya ni siquiera en las personas que estén más capacitadas, sino desde luego a las que estén más disponibles para poderlo hacer, entonces solo se trata de que cualquier persona que quiera ayudar en esto se meta y ya sabéis a dónde acudir, es que no hay más. Pues sí, pues yo animo a toda la gente que quiera que sea coordinadora o lo que sea, que, que administra esa cuenta y se entere de lo que pasa en el chapter. Cualquier persona que quiera colaborar en el equipo de coordinación del chapter, ...que sea un miembro activo... ...en los procesos, etcétera... ...eh... ...nada... ...que se ofrezca... ...igual que en el equipo de moderación... ...las personas van cambiando... ...y, y, suele, siendo, y suele ser en función de, de... la disponibilidad que tenemos... ...a veces, aunque queramos, no podemos... ...y el que tiene que estar es el que siempre está... ...porque si no, nos perdemos... ...bueno, si ya sabéis que esto fue una... ...una cosa que necesitaba yo también... Traer porque porque hemos estado trabajando... ...en equipo durante mucho tiempo... Pero sin que fuese eso la vía oficial. La vía oficial eran mi, mis vías personales, privadas, y eso no podía ser así. Así que es por eso que se hizo así y cualquier miembro activo puede, al mismo tiempo que un coordinador puede dejar de serlo por motivos de disponibilidad, también un no coordinador pasará a serlo. Y bueno, no es ningún privilegio, pero tampoco quiero, hace falta ayuda. Si queréis, vamos pasando a los reportes. Vale, pues en Sevilla nos reunimos el sábado, o cinco personas, nos tomamos algo y vamos a volver a quedar el cuatro, Espérate, loca. Y a cuatro, a espera de hacer algo en ZD, que no creo que salga nada porque son de los cinco eran dos o tres nuevos. Así que no sé, a lo mejor algo súper sencillito, un stand o algo así y el blog ahí sigue actualizándose y tal. Yo recomiendo, ya sé que el MZ es contrario a esto y tal, pero, pero hay que reconocer que la gente está en Facebook. Lo siento mucho por Internet. Si vamos a hacer ciberactivismo, la gente está en Facebook. No está ni en la web del MZ, ni está en, no está, en, está, en, está en Facebook. Y yo hice el grupo a ver cómo salía, y desde que lo he hecho hace una, un mes... ...pues ha aumentado... ...se ha duplicado... ...el número de gente... ...en las reuniones... así ...que yo animo a todo el mundo a hacerlo ...aunque sea... ...anti... ...open... ...lo que sea... ...recuerda que los contenidos... ...se mantengan on topic... ...para que luego la gente que venga... ...venga sabiendo muy clarito... ...lo que es esto y lo que no es... ...y todo lo demás... ...enhorabuena... ...sí... ...yo he puesto... ...dos o tres documentos... ...de los acuerdos básicos... ...organización... ...los comunicados que vamos haciendo... Y, y respondiendo a la gente lo que no tenga claridad. Y en las reuniones personales, pues ya en persona es mucho más fácil aclarar los acuerdos básicos, los debates, lo está. Es muy constructivo. No sé. No, crecemos entre todos. Granada. pues eh, Granada estamos con las gestiones <coughs> eh, solicitando eh, algún espacio para ZDI eh, en principio algo, algo más bien sencillito eh, no es fácil porque a veces por ejemplo te encuentras con que eh, supuestas cuentas de correo ni siquiera realmente existen en centros culturales o cívicos eh, luego también suelen dar bastante largas, pero bueno, estamos en ello. Eh, incluso estoy pensando en, <coughs> perdón, en convocar algo, eh, quién sabe, tal vez en alguna localidad que no sea Granada Capital, eh, por si acaso, también. Eh, ahora mismo donde más eh, positivamente nos han dado respuesta ha sido en el centro Beiro, ...pero hay que confirmarlo. Bueno, poco a poco supongo. Eh, yo tenía más o menos el mismo reporte. Eh, como, bueno, vinimos de Suecia y nos hemos estado ubicando... ...y ahora que ya no hemos aterrizado un poco mejor... Eh, ...me he puesto masivamente a contactar locales... Eh, ...incluso colegios mayores... ...cines de estos alternativos... ...que pasan versiones originales... ...y cine no comercial... En ...casas de la cultura... ...centros cívicos y todo eso... ...y en algunos en persona... ...y otros eh, pues por email... ...para pues, mandar una circular... A ...igual a todos... ...y mi intención no era solo el Z-Day... ...porque pienso que difusión es todos los días... ...entonces... Eh, ...lo que quiero es saber qué oportunidades tengo, tenemos... Con, ...con qué colectivos y dónde... Así que de momento he hecho un envío masivo que, bueno, está estoy viendo aquí como, como una bestia. Y ahora estoy a la respuesta y donde vea que más nos sonríe un poco, donde más simpatía vea que hay, eh, propondré al grupo que, que empecemos a trabajar en el Day Porque ya sabéis que el año pasado tuvimos algunos problemas con, con el, el local con el que siempre hacíamos estos eventos. Y, y es que nos lo solían cerrar para nosotros y la última vez nos lo cerraron y no se podía hacer la actividad para lo que lo habíamos pedido, del ruido que había, del escándalo que había. Además de otros problemas y este año, va muy, bueno, Valencia de momento, estoy buscando al, cuáles son las, las opciones que tenemos y entonces a ver qué organizamos. ¿Alguna provincia más? Aunque sea algún evento eh, que no esté ni siquiera ubicado en algún subcapítulo, también podéis explicar qué se os ha ocurrido. Si no, bueno, pues pasamos a los reportes de los equipos, si queréis, y esto siguiente, sobre los documentos nuevos, sobre el nuevo formato, lo había apuntado yo misma, aunque no sé quién lo tiene que explicar. Por eso creo que ya estáis todos familiarizados con el cambio que hemos hecho, pero si queréis hacer una explicación breve para que quede en la grabación, pues adelante. A mí me yo dijo... mientras voy a intentar hacerme con Emi. Dijo... Adelante, adelante. Nada, que a mí me dijo Emi antes de ayer creo que iba a hablar con Graham para montar algo en Alicante Perfecto, pues a veces también nos cuentan Y Barcelona tuvieron reunión presencial hace una semana, semana y media con Borco, Rocker Vikingood y no sé quién más y también iban a montar algo, algo modesto pero bueno, para que Que de costa. No está Barcelona, por aquí, no. Perdón, hay un chico nuevo ahí arriba. User was moved to your channel. Papillón, creo que tienes... ¡Uy! User in your channel is recording. Eh, ¿Alguien se ofrece a ayudarle con el micrófono? User your ¿Está channel? ahí arriba? Están latinoamericanos. ¿Alguien podría acercarse a decirle que se cargue la tecla para hablar? <risa> vale, ya iré, Javi. Bueno, gracias, y bueno, mmm, si queréis ahora anotar eh, un pequeño, no, pequeño resumen para channel. lo de Alicante y Barcelona que se ha mencionado, si queréis, en el documento, y por seguir, eh, por dejar constancia en la grabación, hay alguien de los que está... No? Eh, ¿De TIC? Sí, solo explicarlo los Etherpad nuevos en un minutito para que quedase en la grabación y luego ya íbamos adelante. Sí, pues nada, es muy simple. Eh, es muy simple, es igual que el otro sistema, eh, cambia un poquito gráficamente y por supuesto por dentro consume muchísimo, muchísimo menos. Es mucho más estable, los los propios desarrolladores. Pues han, han tirado la versión antigua y han empezado con una nueva que, que bueno, consume pues un 3% que la otra. Eh, está instalado, parece que funciona perfectamente con los, lo, eh, las URLs, las direcciones de Internet antiguas, pero realmente nos lleva a las nuevas, que son en el puerto 9001 barra P, nombre de pad. Por lo demás, no creo que notéis ningún cambio. Yo he probado todo lo que he podido, importar, exportar, y parece que funciona. La importación de PDFs no va muy fina, entonces yo lo que haría sería cortar y pegar el texto. Por lo demás, perfecto. No sé, si veis algún problema me lo comentáis. Gracias. ¿Alguna pregunta? User joined your channel. Bueno, pues si no, el siguiente punto también era una pequeña actualización sobre la última reunión del experimento Mumble, Aquí está Emi, que aunque estaba muy ocupado ha venido corriendo y le puedo, le puedo hacer de altavoz. Eh, pero bueno, como quiera Emi, si hay algún detalle técnico que no se nos tiene que escapar para explicar, pues me lo dejas escrito y, y les digo. Y si no... Pues nada, quitaros, que hubo otra reunión y poneros si queréis el documento para que veáis mmm, por, dónde, por dónde vamos. Bueno, eh, me dice que fue eh, una reunión, la verdad es que fue una reunión muy fructífera para eh, crear conciencia de la cantidad de mejoras que hay que hacer. No es un trabajo titánico, pero requiere programadores y gente que, que eche una mano. Así que, bueno, yo he empezado a comentar a algunos compañeros si quieren unir, si quieren ayudar en algo, eh, no fuera del entorno del movimiento, sino dentro del movimiento, y tal vez nos deberíamos plantear Hacerlo, hacerlo de forma más, más extensa, intentar buscar alguna persona que, se, que eche una mano programando lo que falta mejorar de Mumble para que, para que esto tire pero bueno, ahí tenéis el documento de la última reunión y más o menos donde nos hemos quedado si alguien tiene alguna curiosidad o alguna cosa simplemente recordar que seguimos necesitando un poco de gente Hombre, yo como ya dije en la reunión Es algo bastante serio ¿eh? Porque no es, un lenguaje, no es el lenguaje de programación Más fácil que hay eh, Últimamente no se usa tanto No creo que encontremos tanta gente Que, ¿sabes? que, que pueda modificar este tipo de programas Y es duro ¿eh? A lo mejor si se le ponen 4 o 5 personas Se tiran un año para hacer todos los cambios que queramos Exacto, bueno, como no es poca cosa y tenéis el documento y ¿quién puede arrimar el hombro? Y sobre todo, bueno, eh, eh, que tenemos que decir un, una fecha para la siguiente reunión. Si queréis, Emi, eh, si me puedes echar una mano creando un Doodle ahora mismo para que vaya constando y lo dejamos aquí ahora que estamos muchos, por si os interesa, para la siguiente, ¿vale? User joined your channel. User joined your channel. Equipo creativo, me parece, que nos toca. He llegado justo a tiempo. Vaya con el, ¿Puedo dar el reportaje al final? Perdón. ¿Seguimos? ¿Y lo dejamos para luego? No, lo digo rapidito. Que hemos hecho el concurso SDZ de creativo ha en del foro y quien quiera hacer algo de YouTube, de música, de carteles que nos suba algo a cualquier lado y lo enlazáis, digamos eh, juntando la información. Y si no, pues... Pues voy a poner el correo del equipo y que vayan mandando like por, por el mail. Ah, y también estamos haciendo un logo. El que quiera ayudar, pues que ayude. Y voy a poner ahí tres bocetillas que hay hecho. Vale, si nos puedes poner los links aquí en el pack para que lo vean todos. Ah, ahí tenéis los links. Bueno, yo os animéis a, a colaborar y a hacer cosillas para el ZD, que son cartelitos para todas las provincias y tal, y ya. Vale, gracias. Supongo que en la próxima reunión se, ya empezaremos a compartir material en lugar de crearlo. Sí, Algo de una cosa, aquí somos 18 personas y hablamos dos o tres. Facilitadora, invita a la participación. <risa> Pues sí. Eh, Zeta Light, me oyes? Sí, te escucho. Estás muy qué Que bueno que eres del equipo creativo, eso. ¿eh? Yo te comento estos días te voy integrando, ¿eso vale? Vale, gracias. Eh. <risa> bueno, y... bienvenido. <ríe> y, y Javi Javi de Valencia también está ahí con los vídeos y tal Pues nada, perfecto chicos sí, conforme vayan saliendo cosas las vamos compartiendo A ver, eh, más de... ¿Quién puso la, el reporte de I más D? Sí, eh, sobre I más D, eh, la verdad es que no sé hasta qué punto estará atendido el formulario de colaboradores de I más D. Eh, entonces, eh, no sé si proponer a alguien que esté en el tema de I más D, eh, que para que ayude a Víctor con el tema del formulario, para ponerse en contacto con con gente interesada en colaborar. Eh, por ejemplo, creo que Ruth eh, es el que, más, eh, activo, el que más activo está en estos temas. Eh, lo que pasa es que no está por aquí. Tal vez se le puede contactar y hablarle de esto. Sí, eh, creo que sería buena idea que, que se hiciera cargo de, del tema. Al mismo tiempo, ¿se ha, ¿se ha hecho un llamamiento en el foro, por ejemplo? ¿Hay algún mensaje pidiendo esto? ¿O ya pensáis que deberíamos proponérselo a él concretamente? Porque entonces se hace por la vía privada y ya está. No sé. ¿Pensáis que hay otra persona que se pueda hacer cargo? Es que ahora mismo es el, eh, el que más está activo en este tema. Pienso, eh, no sé si alguien más que esté en el tema relacionado con I D podría eh, echar una mano. No sé, tal vez eh, Emilio Lorena, no sé. En principio lo digo porque Ruth es el que está con el tema, por ejemplo, de las baterías, de los concentradores, eh, en fin, también está haciendo alguna cosilla de energía eólica. Sí, nosotros estamos en el estudio todavía. Yo también creo que, que si le pudiéramos pro, eh, proponer a Ruth y se pudiese hacer cargo, me parece que ahora mismo sería el más indicado. A todos nos parece efecto que sea, pero me parece que tienen que saberlo. Así que eh, le contacta a alguien. Eh, bueno, es Víctor el que lleva esto, pues eh, que le contacte Víctor directamente. Le, le damos el eh, contacto y que lo contacte directamente. Okay. Bueno, le acabo de mandar un email para ver qué le parece y ya pues también que, que se hable con Víctor, para que entre los dos se, se coordine. Perfecto, gracias. Pues entonces vamos adelante. A ver, sobre ZD. Eh, supongo que se confirma que... Se van a hacer muchos eventos a nivel local y supongo que estáis todos en la misma fase que estamos aquí y es eh, empezar a llenar el terreno para ver qué hacemos. ¿Cómo queréis que abordemos esto? ¿Haciendo un brainstorming de ideas o simplemente explicando lo que hay en cada lugar preparado o preparándose? Pues en principio se, eh, se creó un, un documento para hacer un brainstorming, una lluvia de ideas. Eh, había, existían varias ideas, como por ejemplo enfocarse en, en algo relacionado con el código abierto, eh, en el, por ejemplo, algo así como el, el ABR, bueno pues... Eh, algo así como es era del código abierto para, para todo, también existía otra idea de enfocarlo en algo así como en una EBR esto no ocurriría o eh, esto costaría cero euros eh, podría, podría tal vez acordarse algo en concreto, algún, enfocarlo en algo en concreto eh, y si no eh, la, una de las ideas que he contado pues eh, alguna otra Supongo que aunque ya es momento de moverse a tope para que salga bien, eh, a lo mejor todavía no es momento para muchos reportes porque es temprano para eso. Eh, alguien había propuesto eh, aparte de, de eventos que se hicieran localmente alguien había propuesto organizar algo en Madrid pero quizá incluso en algún en algún, lugar, algún lugar tipo un hack lab pero en fin, solo está en fase de propuestas Yo había escrito ahí algo, voy a leer. Eh, creo que deberíamos centrarnos en el Z-Day estas dos semanas, luego en marzo se dan los contratiempos y al final no sale nada. No aprovechar estas oportunidades a nivel global es perder de vista nuestro objetivo principal, este es difundir el modelo económico que proponemos y no trabajar tanto en cosas internas, documentos, organizar organizadamente de forma organizada, gente que ya está organizada. Precisamente porque somos cuatro gatos. Y demás temas triviales. Como que o se ha tratado. Entonces. Joder. ¿Qué coño hacemos en el movimiento fake Si no hacemos ni el ZB? tío. No entiendo. En cambio veo que trabajamos en otras cosas mucho menos útiles. No sé. El otro día me pasé por, por el foro antiguo. Y aunque hayamos perdido fuerza. Y el 15M. Y otras cosas. haya ido bastante gente currante. Pero el entusiasmo y los ánimos de ZD 2010 y 2011, tío, ya no, no los veo en el foro este, este año. Que se nos, se nos tendría que salir el corazón de, de dejarnos la piel por el ZD, joder. Si de verdad sentimos y comprendemos estas ideas, tenemos que luchar mucho por ellas. Bueno, a mí personalmente me, se me sale el corazón por la economía basada en recursos. Por eso el eh, sector ahí tiene repercusión, pero, pero lo tiene en cualquier acto de comunicación que podamos hacer en este sentido. Por eso todo lo que podáis ir eh, consiguiendo, aunque, aunque muchas personas vivan, de hecho, un poco desconectadas del resto, por cuestión grupal, por cuestión geográfica, por lo que sea ninguna idea es mala y si no es suficiente como para montar un evento que se pueda llamar evento sigue siendo un acto de comunicación una proyección, una charla, cualquier cosa por eso, eh, por eso los esfuerzos en que nos salga un buen ZD ya a todos y, y también los esfuerzos en que, en que eso se extienda a poder hacerlo todos los días si se puede de las millones de maneras que es posible cualquier idea es bienvenida cualquier evento del tamaño que sea, de la magnitud que sea, es bienvenido y, y no olvidemos que, que esto es todos los días. Aún así, por eso digo que estamos todos trabajando, bueno, por lo menos en, en Valencia. Eh, yo estoy empezando a saber quién me va a dar la oportunidad, quién va a cooperar conmigo, eh, qué recursos tenemos y acabamos de aterrizar, ya os digo. Entonces, eh, es ahora Este, donde estoy haciendo la parte más dura del trabajo, pero no tengo nada que reportar, porque es la parte que sí, sí, menos ilusión. información me, me trae. Por eso creo que a lo mejor es un poco pronto para traer muchísimos reportes sobre el ZDI porque estamos trabajando ahora en empezar a prepararlo y a orientarlo. Pues cualquier idea, por favor, es ahora el momento de traerla. Y, y en la próxima reunión seguramente ya estemos todos con las, masos, con las manos en, en harina y podemos explicar un poco mejor qué oportunidades, qué recursos ha tenido cada uno y qué ideas han sacado adelante. Tampoco, eh, bueno, tampoco vamos a empujar el río que fluye solo. Así que supongo que la semana que viene más. Eh, ha pedido, no sé si, sí, cosas. Eso que que yo también pienso lo mismo que tú, Lorena, que esto es todos los días, que cualquier oportunidad es buena, pero todos los días, ¿no? Es, es como, no sé, cómo decirlo. Eh, aunque echamos cuatro gratos por provincia joder que un día al año al menos se organiza algo medianamente decente eh, ya sé que todos los días y tal pero todos los días no se van a estar juntando cuatro personas para algo y esto pueden ser cosas que tienen repercusiones en los medios y puertas para que la gente nos oiga de verdad entonces hay que no sé lo que he dicho antes vaya y no iba más por no iba tanto por el tema de hacerlo echarle tiempo y tal es por, era por Yo lo decía más por el tema de, de priorizar esfuerzos, que si somos poca gente y con mucho trabajo, a veces hay que dejar temas de lado, como tenemos 18.000 frentes abiertos. Pues yo hablaba estas dos semanas de centrarnos en eso, que ya sé que están los protocolos internacionales, hay otros temas en la mesa, pero yo creo que lo importante es la de ver, ver, el ZDI ahí lo suyos Bueno, a mí me gustaría un poco centrar el tema. Uh, si estamos con el Z-Day eh, en este punto, eh, ¿hay algo más eh, que reportar, sobre preparativos sobre el Z-Day, ideas para el Z-Day? Sí, yo en el PAD he puesto lo que se me ha ocurrido. Desde algo sencillito como hice tres personas a poner cartas al dinero por ahí. Y el que le interese o le repartas en la mano. Pues le explica que es el movimiento. O incluso algo. De, con el nombre de Z O algo así. Y a Z. Con que sea difundir las ideas. Sirve. También he puesto el tema de proyecciones. Que es súper fácil. El tema de. Lo de la semilla Z. Te graba una tarrina de DVD. Que vale 5 pavos. Le, te compras un, unos cuantos folios. Y los envuelves Eso es súper fácil. Echas dos horas. A grabar. Y ya tienes ahí 10 DVDs, o 20 o 30. Hay eh, más ideas. Eh, el simple hecho de salir a la calle, 5 personas a montar un stand, con una mesa y 3 sillas. Y te imprime 100 folletitos fáciles de... que Hay por ahí panfletos y tal, y eso es súper fácil. Poniéndote en contacto, haciendo un par de llamadas, y enviando 3 emails, lo montas. Pero claro, hay que hacerlo. Sí, bueno, supongo que según los recursos que, es, que tenga cada grupo, humanos, económicos y, y lo que les dé su geografía, se podrá llevar a cabo unas ideas u otras. O sea, habrá, habrá compañeros que tengan ideas muy buenas y tal vez no las puedan llevar a cabo pues, al documento. A lo mejor hay alguien que le, que le son muy útiles. Eh, no estamos obligados a hacer nada. Esto es muy bueno porque quien tal vez tenga una idea no la pueda llevar a cabo puede ofrecerla al grupo y, al mismo tiempo, quien tenga recursos y ande corto en ideas, pues vamos a compartirlas. El documento que estamos consultando todos, supongo ahora, es el que hicimos precisamente para eso, para, para poner todas las ideas en común, echarle un vistazo y que se mantenga dinámico. Vamos a intentar que, que lleguen todas las ideas posibles, porque, además, estas ideas, seguramente la mayoría de ellas se puede aplicar a cualquier día, en cualquier momento, en cualquier ciudad. Así que... Tanto antes como después del ZD, estas ideas se pueden seguir desarrollando, o incluso las que mejor funcionan en el ZD se pueden seguir desarrollando. Voy a poner abajo el link para que nadie se pierda. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna aportación? Chicos, cualquier cosa es bienvenida. Bueno, yo sobre el tema de las proyecciones a mí me parece más, eh, más útil eh, y desde luego por la experiencia que tenemos, al menos en Granada es ma hay más participación y más interés y aparte de simplemente intentar que la gente vea un documental es, eh, sobre todo un documental que si es gente de movimiento ya lo ha visto es eh, escoger partes específicas de los documentales eh, y a partir de ahí eh, ir cortando y ir, eh, ir haciendo una charla eh, incentivando la participación de la gente. Pero eso es un proyecto tendría que salir del equipo creativo, ¿no? Hombre, bueno, realmente eh, escoger de un minuto a otro minuto determinado, eso se puede, lo puede hacer cualquiera. Eh, si se quiere el, el grupo de personas en concreto que van a organizar, van a organizar un evento, quieren eh, enfocarse en unas determinadas partes, pueden elegir eh, uno, unos, un, unos trozos determinados del documental, ni siquiera tienen que editarlo, simplemente saber de qué minuto a qué minuto tienen que proyectar y a partir de ahí eh, prepararse un texto in introductorio de debate y a partir de ahí abrir el debate Buena idea ¿Pero ese experimento lo ha hecho alguien en el capítulo español? En Granada lo hicimos Ah, vale, pues a mí me gusta saberlo ondas sirve para que la gente no se canse y eh, también pues que no sea una cosa un, unidireccional sino que todo el mundo sienta que es parte del evento Bueno, como decía abajo, es un buen consejo. La verdad es que las actividades siempre salen mejor cuando es, cuanto más interactivas son. Y, y bueno, si hay alguna aportación más y si no nos movemos y, y en la siguiente reunión seguro que tendremos el trabajo mucho más adelantado. Creo que el siguiente punto era una propuesta de Ardible que no está. No sé si se le puede contactar. No sé si está disponible. Pero, ¿alguien que la pueda, que la pueda presentar? Un momentillo antes de ese punto. No sé si hay ya por pasado ya. Parece que la me comentáis que parece, hacer una reunión extraordinaria únicamente del ZB. Ya hablamos una hora o dos de café. bien necesario yo es que los reportes de los equipos de la provincia no sé qué lo veo bien pero también una reunión para esto lo veo incluso más importante para allá. Bueno, creo que todas las ideas que se hacen y que, aunque unas sean más pesadas que otras, creo que todas las que se desarrollan son necesarias. Entonces, aunque subjetivamente cada uno de nosotros demos más importancia a unas que a otras, mmm, nada, recordemos que todas tienen cabida. O sea, hay tiempo para todo. Entonces, mmm, ¿creéis que, que se, se crea un doodle llamo? o que lo digamos ya, la fecha? Yo creo 19. 19. ¿Hay alguien que ¿Hay tenga alguien? algún problema de hacerla el miércoles? ¿El miércoles? ¿A qué hora, creo que ya lo O el viernes, Ay, yo. sí. ¿Hay alguien que pueda alguien ayudar que a MHA ayuda a, a, a, a, a configurarse el audio? No, ya le funciona. Ya mismo. User joined your channel. Sí, pero quitar el. Lo muevo, eh, muevo a MAU a Latino American Chapters y allí os encargáis. Sí. No, no, que no es nuevo. Que ya sabe cómo. Ok. Va. eh la activación por por micro pero que ya estuvo allí aquí ya eh está en Latinoamerican chapters Tráelo para acá, hombre espera espera un pelín cada hombre de tu route Venga, seguimos. Ayer estuvo eh... aquí y ya, ya lo tiene configurado y sabe hablar y cómo funciona y todo. Perfecto, seguimos. Vale, de acuerdo. Entonces, eh, el fin de semana ponemos la reunión, ponemos ya una fecha y que quede por de record. Adelante, Cagot. El sábado mismo, eh, os viene bien el sábado, eh, no sé, a partir de las 10, eh, o a las 8. Mm. Joder, que porque yo no pueda, me da palo. User joined your channel. Eh, que no. <risa> User joined your channel. Nada, perdón, perdón. Nada, eso que en el foro, en la sección de internacional hay un hilo que va sobre el ZB. Ahí pues la convoca una reunión extraordinaria o algo así para el sábado. A ver si puedo estar. Ah, ¿pero la vas a convocar? Eh, la va a convocar Icaúz, ¿no? Da igual, que la convoquen, pero ¿a qué hora? A mí me da igual. A mí. Vale. ¿El sábado a las diez? ¿Alguien que se oponga? Pues vale. El sábado... El próximo sábado a las diez habrá reunión exclusivamente para hablar sobre el tema de la organización del ZDI. de momento podemos pasar a esta propuesta de Ardible que era sobre la encuesta eres activista del MZ está en la línea 56 del documento de hoy y no sé si alguien de vosotros aunque la propuesta haya sido de Ardible puede hablar sobre esto Vive Libre Sí, buenas, me escucháis Sí, perfecto, perfecto Bueno, sí, lo que eh, más que nada lo que se ha yo lo uno, bueno, lo que pone arriba y todo eso que pone no sé lo que quiere comentar yo nada, comentaros que que eso, que la, lo que puse es que el día 24 se a, eh, es el último día sí, para generar las estadísticas y a partir de ahí voy a generar ya las estadísticas con todos los resultados que tenemos y y luego nada lo publicaré tanto en el foro como estoy haciendo con Google Group para que la gente las vea sean si públicas y más que nada bueno ahora lo que se está discutiendo es si se va a dejar abierta o no la si se va a dejar abierta o no la encuesta y eso es lo que bueno si leéis el, el foro que estamos ahí un poco debatiendo Ruth Roel y Ardible es que estamos ahí un poco tal y nada lo es la propuesta es que yo creo que, que bueno que pues lo que es que dejarla abierta la encuesta No, no supone ningún beneficio o, o los datos que, nos, que vayamos a obtener no son... Eso, no, no los veo, no veo que, que van a ser útiles para un futuro, porque como no se pueden comparar con los antiguos, no creo que sea necesario dejarla abierta. Pero bueno, he visto que hay gente que, bueno, que, que veo que hay, que hay diferentes opiniones, entonces bueno, si queréis opinar sobre eso y si queréis dejarla abierta para pa compararlas, pues... Pero bueno, yo no lo veo, es que no, no lo veo realmente, no lo veo necesario por lo que digo, porque no se pueden, como no se pueden comparar con los antiguos, no, no, veo, no lo veo necesario. Vale, gracias. ¿Alguna aportación? ¿Tendríamos que tomar decisión o simplemente si nadie se opone lo hacemos a vuestro mismo criterio, que sois los que lo habéis llevado? Nada, por mí si nadie se opone, yo lo que propuso fue dejarla cerrada y si nadie dice lo contrario. Yo único que estaba así un poco en contra, creo que a Ruth, no sé si está aquí, por si quiere decir algo y comentarlo, pero bueno, si no, pues, como total hasta el día 24 no, no se va a cerrar, como dice no voy a cerrar la encuesta porque se puede cerrar más adelante, eso da igual, no hay... No hay prisa tampoco por cerrarla o no. Se puede seguir debatiendo en el foro lo que sea, o hablármelo. Y, y ya veremos qué hacemos. Tampoco es que corra prisa de nada. Lo que está claro es que voy a hacer la, las estadísticas ya para el día 24. Las publicaré y, y las vais a ver todos. Y luego también, ya comentaros de paso, que, la, que también voy a hacer las estadísticas de la otra encuesta que empezó a pasar ya hace tiempo. Porque como tampoco se está sin hacer la está sin hacer las estadísticas y hace mucho que se, que se puto, pues para que la gente vaya viendo que se va contestando Conclusión, no se cierra todavía y vas a empezar a hacer la estadística ¿sí? Sí, correcto Vale, por dejarlo en el documento El siguiente punto, análisis de la encuesta proceso Nada, eso como no está ardible, que es lo que lo propuso, yo creo que es hasta que no tengamos las estadísticas y podáis ver todos cómo van y qué resultados va para luego hacer un análisis bien de en la encuesta, pero no, yo creo que primero son las estadísticas y luego es hacer el análisis. Perfecto. ¿Alguna cosa más sobre este tema? Por mi parte no. Son las once ahora en punto, por si queréis hacer un descanso de cinco minutos. Sí, como queráis, gracias Vive Libre y gracias por el trabajo y, y el es que te espera. Y si sí. queréis, ¿sí, ¿hacemos cinco minutos de pausa? Sí. Bueno, pues hasta dentro de cinco minutos. pone la pausa un cigarrito Sí, la pausa es libre Puede hablar quien quiera Vale, no, como se está grabando y tal Digo, igual no suele hablar nadie No, es por si se ha quedado gente Que por comentar un poco Bueno, mejor no, lo comento luego cuando vuelva la gente He puesto un punto y no sé si al haber pasado ya el turno de TIC Pues ya no se puede comentar O luego al final le doy una vueltecilla Minuto y medio para empezar. Eh, no se te escucha, Gama. Medio minuto, okay, retomamos. Y lo hacemos con la línea 82. Eh, ¿Alguien? Leo. Omisión de parte de un artículo en el blog internacional en español. ¿Consensuamos un mensaje para mandar a PES? Bueno... No sé muy bien de qué va esto. No sé si alguien nos puede hacer una breve explicación. Andrés es el, el coordinador de ICA. Bueno, eh, Eric, que a efectos prácticos se puede decir que es coordinador de Colombia, eh, vino. Eh, hace días y nos eh, eh, comunicó que se han omitido ciertas partes en el, en el blog eh, internacional en español eh, de un artículo que él ha, ha publicado en concreto ciertas partes eh, sobre todo las que se insiste que cosas como pues, que Peter Joseph no es, eh, no es el líder del movimiento que tal cosa no existe, y esas partes han sido omitidas. Eh, posteriormente, eh, Eric eh, se puso en contacto tanto con Andrés como con el, la gente que lleva el blog en inglés, eh, pero por lo visto, eh, según Eric, aún no se, han, o sea, aún no se ha editado eh, para corregir las omisiones que se hicieron en el blog, según él. Entonces, si se constata eh, que esas eh, omisiones continúan, tal vez podríamos eh, consensuar algún escrito, eh, unas pequeñas líneas que podríamos mandarle a Andrés para recordarle que ciertas cosas a lo mejor no están bien. Um, sí, yo entiendo eso. Eh. El molesto de Eric, pero yo he leído el artículo de Eric original y he leído el del blog y aunque se quite la frase de que Peter José no es el líder, en, la, en el artículo del blog filtrado, entre comillas, dice lo mismo pero con otras palabras. Dice que no es más que nadie ni decide más por encima de nadie. Lo dice literalmente y hasta lo pone en negrita. Y yo creo que dice lo mismo pero con otras palabras, simplemente. No es que se haya omitido ni se haya tal... Entonces, ¿qué necesidad hay de no transcribir de forma total el texto? Me he perdido un poco por eso. No sé si me podéis explicar cuál ha sido el motivo por el que no han decidido no transcribir. No es el problema eh, <coughs> que molesta un poco que tú envíes algo con, tu, con las palabras que se han redactado y por motivo que no se te, no se te explican se cambie, sin más, o sea, que te cuesta ponerlo como yo te lo he enviado que tiene de malo decir que Peter no es el tal o cual, o sea, es el, esa es la molestia pero que yo luego he leído el artículo y del todo está bien, o sea, dice lo mismo con otras palabras, pero yo entiendo que, que haya que respetar al que lo ha redactado originalmente, no que haya una modificación ahí por la cara por así decirlo, vaya No en los orígenes, lo empezamos con la revista, aquí lo que hacíamos era, eh, cuando nos parecía que un texto no estaba del todo publicable, se hablaba con el autor y le dábamos vueltas al texto hasta que tanto el autor como el que tenía que llevarlo a publicar, o el que se encargaba, o el que lo coordinaba, estuviesen de acuerdo. Complicado. Adelante, Ica. Sí, eh, si queréis eh, una cosa precisa sobre lo que se ha Sobre lo que se ha omitido, según Eric, eh, lo tenéis ahí en, e, en, ese, en ese pad, que se comunicó, bueno, se, se, se les pasó este pad a los editores a nivel internacional. ¿Es la primera vez que pasa esto? Mm, lo desconozco. Porque tal vez simplemente, pues, podríamos tener, o sea, prestar un poco de atención a, a, a este fenómeno y cómo sucede y en cuanto cuán sustancialmente cambian los artículos después del filtro o tal vez en proponer a, a quien haga el filtro que simplemente lo haga estando eh, de acuerdo, consensuando el filtro con la persona que le ha dado el sí, artículo originalmente. Eh, gracias, buenas noches. Eh, soy Maú. Mira, perdonad por la pregunta, a lo mejor es un poco tonta, pero claro, soy nuevo. Eh, me gustaría saber si el tal Peter este es el autor de, de los documentales y a través de los documentales realmente, al menos yo, es como más gente está llegando al movimiento, que polémica existe en torno a esta persona porque es que no sé nada de él, que hace que, por una parte, mmm, la gente se acerca al movimiento gracias a sus documentales, pero por otro lado, veo que se insiste un poco en separarlo de del movimiento? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, no se separa. Lo que simplemente se dice es que es un activista más ha iniciado el movimiento, ¿vale? Es el fundador y tal. Pero, a puedes ver su biografía, puedes ver conferencias suyas, puedes ver documental que se llama ¿Quién es Peter Joseph? Puedes saber quién es él. Lo no, Únicamente se recalca y se afitera que él no es el... El que dice, bueno, ahora vamos a apoyar a Greenpeace ¿no? y apoyamos todos a Greenpeace, ¿no? Él tendrá su, voz, su voto como lo tienes tú o como lo tengo yo. Exacto, está venido a cuento porque cuando se reitera que nadie es el líder es porque precisamente nadie lo es. No, porque haya nada en concreto contra una persona u otra. De hecho, es uno de los mejores comunicadores del, del movimiento. Es decir, no hay ningún tipo de polémica ahí. Entonces, ¿qué hacemos con el documento? Yo simplemente... Podríamos sugerir simplemente a Andrés que trate de consensuar eh, los cambios que se van a hacer en un, en un artículo determinado, sobre todo si son omisiones, que trate de consensuarlos con eh, eh, la persona que ha mandado el artículo. Simplemente manifestarle esto y eh, pues eso que nos ha llamado la atención este hecho. ¿Hace falta ayudar la redacción? ¿Piensas que deberíamos mandarle un email personalmente? ¿Deberíamos, si quieres, se lo podemos enviar desde la cuenta de coordinación y redactarlo entre tantas personas como, como queráis participar. Sí, ahora si queréis después, cuando terminemos eh, los temas que, que quedan, podemos quedarnos para ir redactando algo. Vale, ¿se puede crear un documento que sea solo para esa carta? Vale. Vale, pues nada. Después, cuando dejemos de grabar y todo eso, mmm, nos pondremos, quien quiera, a, a redactar ese comunicado, ¿vale? Um, eh, ahora ya pasamos a abordar todo el contenido que quedó pendiente. Eh, vamos ya a la, pagina, a la línea noventa y tantas con los proyectos que no se pudieron explicar en la pasada reunión. No sé si por haber pasado tiempo ahora están en otro punto o están en el mismo punto, pero bueno, a ver, el primero es el de las preguntas, las preguntas frecuentes y creo que lo lleva utopial pero no estoy segura. No, yo también me he No sé quién ha hecho eso. Oh, perdona, perdona. Eh... Pasad. A ver, eso salió hace dos o tres meses porque estaba yo viendo las preguntas frecuentes y son del Proyecto Bueno, o sea, son de Día fresco <ríe> Entonces dice, ¿qué es el Proyecto Bueno? Esas son las preguntas frecuentes que tenemos ahora. Entonces yo dije, oh, joder. Hay cosas que están súper guapas, que el Ya, Fresco la responde mejor que nadie, está claro, pero no son fax la eh, Entonces, yo me puse a buscar fax y están las fax de la web internacional traducidas al español en la web de, de, de, de Colombia, que Entonces, yo propondría poner esas. Entonces, eh, hay ya unas preguntas frecuentes que podemos poner sustituyendo las otras y que no son tan obsoletas. A ver, tengo un minuto. Estamos en la línea 94, por ahí. Sí, un momento. A ver, yo, yo creo que trabajo de Facebook es muy amplio como para responder a esa pregunta, creo que habría, bueno yo es que esto lo leí en su día hace mucho, bueno ahora más de un año creo haber leído esto y creo que para modificar esto simplemente enlazarlo tal hace falta pues eso, mucha o sea que la gente lo lea si queremos modificarlo no queremos modificarlo y tal y es un trabajo o sea sería un proyecto más Perdón, a ver. Ahí en el chat, ¿te gustó eh, gates Ecuador? ¿quienes somos pronto frecuentes? Meteros ahí y vais viendo a ver si os gustan. No sé si están bien traducidas, no creo que sea traducción de Google, porque es la página de Andrés, creo, y entonces la verdad traducción. Bien, echarle un ojo y si nos gustan, pues a mí me gusta bastante, vaya. Yo estaría por quedarnos con esas. Hombre, yo creo que más no copiar o adaptar que volver a empezar. Entonces, si queréis, eh, podemos hacer un, eh, una convocatoria también exclusivamente para trabajar en esto. Ahí pongo las que están ahora. Las que están vigentes. ¿Nos animamos a hacer un equipito para, cambiar, bueno, para actualizar las preguntas frecuentes en una, en una convocatoria exclusiva para, para hacer este trabajo? A ver, a mí me gustaría decir que este trabajo lo veo bastante parecido al documento de argumentación, porque en realidad estamos hablando de los entendimientos en un pack. entonces Entonces, eh, bueno se realice como se organice pero quería señalar esa, ese, esa similitud entre este trabajo y, y, un, y un documento de argumentación donde se explique de manera ampliada y sin límite todos los entendimientos posibles del de nuevo paradigma y eso es en marcha ¿cómo? perdona se encuentran más. Me refiero, ¿existe la posibilidad de una fusión entre todos los contenidos que vayan un poco a decir lo mismo y, y que lo lleve el mismo equipo o, o sea, en, se aborde en el mismo momento? Yo sí lo veo, pero eh, la prioridad ahora mismo es organización, eh, los protocolos o, o el documento nacional. Eh, a mí después sí me encantaría hacerlo. Y de hecho, si, montáis un, si montamos un equipo alternativo, pues yo sí si puedo apuntaré porque me, me gusta esto. Bueno, tengo una propuesta. Mi propuesta es, ya que lo peor que podemos hacer es dejar las preguntas frecuentes como están ahora, eh, se me ocurre que las copiamos literalmente del, del grupo ecuatoriano o de los que más nos plazcan, y que una vez terminado lo que es prioritario, pues podamos adaptarlas como queramos, una vez ya no tengamos otras tareas que hacer. No sé qué os parece. Yo sigo manteniendo lo de dicho. entrando dos semanas en Z-Day y por ahora, oh, por la, o sea, pero si ya están las packs hechas vale qué supone eh, modificarlas en la web porque eso es lo que se me escapa a mí técnicamente qué necesitamos para quitar eso y poner lo que tienen algunos compañeros que tengan un documento que nos guste jubiloso eh, sí eh, en la web en la home ves que pone preguntas frecuentes en un recuadrito amarillo eh, sí eh, ¿Cuánto trabajo costaría cambiar eso por el enlace que te voy a poner dentro de 3 segundos? Hombre, yo de diseño no, no controlo. Quiero decir, si hay que dejarlo bien, uff. Pero es, es sencillísimo, o sea, cortar y pegar el texto. Pero para que salga así por categorías y que le deja un clic a la Pack número 7 y te vaya para allá. ¿Tú sabes de Vive Libre? Pero, ¿qué dices? Si no pones solamente el link, ¿poner algo más? Bueno, yo creo que el texto plano, ¿no? O sea, igual que está ahí en la web ecuatoriana. El, el tema de pinchar a un, a un título que te vaya directamente. Eh, bueno, yo creo que lo secundario sí queda bonito y es útil, pero si alguien está dispuesto a leerlo. Eh, yo sé. yo a ver para empezar le pondría más negritas y cursiva porque está como un poco plano eh, aunque sea lo lo único que tengamos pero bueno yo lo, lo veo como otras veces hemos con Pacus o sea copiar y pegar y, y ponerlo en una subpágina página de la de la nacional vale pues en la semana que viene lo decidimos mejor, ¿no? porque no creo que ahora nadie se lo haya leído para, para estar conforme con esas factas Así que ahí queda, bien, avanzamos. Sí, bueno, yo solo quería matizar el hecho de que mejor, que para la semana que viene, que no se lo haya leído del todo, que, que le eche un ojo, aunque no se lo lea del todo, que mire las cosas que más le interesen para saber el estilo y la forma que tiene el, el trabajo y la próxima vez que hablemos de ello que, que ya lo conozcamos mejor Bueno, entonces movemos esto para el martes y el martes aunque no haya otros asuntos pues volvemos a abrirlo aunque solo sea para que los desarrolladores o quien tenga que hacer haga la sustitución de un texto por otro si os parece Tengo una pregunta sobre, bueno, eh, pues ver, eh ¿has leído el fact de la wiki y, y este parte parece mejor? Sí. Hombre, es que el de la wiki es más completo y tiene entonces respuestas de, de más de la vez y tal. Se podría hacer un, un combinado, pero para seleccionar A, B o C ya hay que hacer una reunión o tal. Entonces, yo por ahora pondría las nuevas de Ecuador y ya pues las presionaría. Tener, preferiría tener las de Ecuador vigentes que tener las que tenemos ahora vigentes Hay alguien que se oponga porque en caso contrario se puede hacer la sustitución en cuanto los desarrolladores puedan y no hace falta que lo volvamos a considerar A ver si lo he entendido bien. Eh, la propuesta es copiar lo que, el pack el del capítulo colombiano y eh, conocerlo nosotros para el, la semana que viene hablar qué hacemos, tratar qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, si tiene formato wiki, ni siquiera hay que mmm, complicarse mucho para hacer el cambio, ¿no? Ah, pero no se va a copiar en la web, se va a copiar en la wiki. User joined your channel. Quiero decir, botoncito en la web que nos lleva ahí, simplemente nos llevaría a la nueva información ya depurada, ¿no? A ver, yo abogo por por lo que he dicho en cuanto a, a la wiki. Es otra tecnología y otra forma de de, de hacer las cosas. Eh, a mí me gusta el proceso que, que hemos estado llevando estos estos meses de trabajo, el trabajo colaborativo directo en el en el tiempo, quiero decir, porque la wiki sí es trabajo colaborativo, pero es, no es el mismo tiempo. Entonces Yo, como no me ha respondido nadie, yo no tengo claro si, si él no sé era lo que entendía. Vamos a hacer una copia, pero en la web o en la wiki. A ver, cuando entras a la web, hay un botón amarillito que dice Preguntas frecuentes, y eso nos reconduce aquí. El contenido de aquí mmm, reconduce al proyecto Venus. Con lo cual, cualquier cosa es mejor que lo que, que lo que ahora estamos redireccionando a la gente. Entonces, lo que proponía pasar es que en lugar de que aparezca esto, apareciese lo que tienen los compañeros de Colombia. Que tal vez, pues, a nuestro... ¿Por qué no redireccionas directamente? Porque sería solo al texto de preguntas frecuentes de Colombia. Y además... Eh, Deberíamos, o sea, en el futuro la idea es que lo leamos, lo filtremos lo, lo actualicemos lo adaptemos al capítulo español pero de momento es antes de que esté lo que está ahora, que ya está totalmente obsoleto pues que esté esto, a lo que tal vez haríamos un par de modificaciones, pero con lo que todos estamos más o menos de acuerdo y pregunto si ese cambio es muy complicado de hacer si necesitamos una reunión extra solo para hacer ese cambio, porque si no es tan complicado y nadie se opone, simplemente habría que esto que acabo de linkear quitarlo y poner lo que tienen los compañeros de Colombia o sea, de momento, como no tenemos tiempo de escribirlo bonito, pues copiar Vale, entendido Sí, yo creo que lo podemos hacer como siempre o sea, cuando hay un motivo para poner un texto se crea una subpágina y ya está y se cuerda ahí el texto y ya está Sería esto que acabo de poner en lugar de lo que hay, que es lo que puse arriba. Fly, te puedes encargar de sustituir una cosa por otra o de no sé cuánto técnicamente que supone esto. Nada, poca cosa, se puede hacer sin problemas. Vale, pues entonces yo creo que si nadie se opone no hace falta que hagamos una reunión extraordinaria solo para esto. Exacto, pues sí, yo creo que es claro. Bueno, pues nos movemos a alguna oposición, a alguna aportación. Bueno, pues la siguiente es... Eh, Media Kids, difusión. ¿Quién lo coordina? No sé quién haya puesto, pero a mí me gustaría decir algo así, sobre el tema. Así que si, si está aquí presente quien lo haya hecho, pues que lo, que lo diga y si no, pues hablo yo. Bueno, pues a ver, la cuestión es que hay dos media kits, y los dos están desactualizados entonces, eh, yo he querido montar un DVD con MOVING FORWARD doblado en español y, y no, no sé hay algunos compañeros aquí que, con los que lo hemos hablado y creo que sí saben y aparte de, de montar MOVING FORWARD en DVD habría que montar también esos dos media kits eh, o por lo menos uno actualizado Que, que no contengan materiales o sea, materiales, que los contenidos que sean estén consensuados por el capítulo español así sí. que eso está, está pendiente de actualizar porque pues eso, los que hay están bastante desactualizados ¿Hay reuniones específicas para esto? Pues que yo sepa no Supongo que lo llevaría el equipo Creator, ¿no? Pero es que en ese caso los vamos a sobrecargar. Eh, bueno, la opción por lo menos que la gente con conocimientos de, de montar esto, de montar un DVD con varios vídeos... Que sepan que hay esa necesidad, y que, o, o si hay alguien aquí que conoce a una persona o grupo o lo que sea que pueden echar una mano, pues que, que lo digan para y, montarlo y ya está. Bueno, yo estaba pensando algo de esto hace tiempo para, en fin, para tema de difusión, evidentemente. Eh, ahí tenéis pre precisamente eh, algo que ha hecho Pepe. Eh, que soléis verlo por aquí, eh, con un montón de enlaces de descarga para, para Moving Forward. Eh, supongo que con eso se puede montar un, uh, un buen DVD. Sí, pero es solo la película. Sí, supongo que a partir de ahí lo que hay que hacer es, bueno, corregirme si me equivoco, montar una, una imagen ISO. No, no, lo que él ya ha pasado es el ISO. Sí, pero. Eh, eh, este ICABOL se refiere a una imagen ISO de un DVD reproducible en un reproductor doméstico. Lo que ha pasado es una imagen ISO eh, que contiene un archivo de vídeo. No, no. El ISO ya creo que lo ha hecho para reproductores, ¿eh? para reproducir directamente en cualquier deber. Pues mejor. No es lo que me han contado a mí. Bueno, probaremos. de todas maneras este, el esfuerzo es, es de agradecer bueno aquí queda el llamamiento que si hay recursos que se pueden poner en esto que se pongan movemos pues nos movemos. Estamos ya en la línea 105, que son propuestas. Eh, bueno, esto formaba parte de la reunión pasada, pero propuesta, documento para saber en todo momento el estado activo o no activo de cada rol. No sé si habéis visto ya este documento antes. Y lo que creo es que estaba cerrado o era yo la que tenía problemas para trabajar en el documento. El documento ya está abierto. Eh, bueno, esto es una iniciativa tuya, ¿no? Y Cabot, ¿puedes explicarnos un poco? En principio, el objetivo era clarificar un poco lo, lo, el estado de, de los roles en cada momento para tener claro todo. Eh, es sencillamente una función de dejar las cosas bien claras bien ordenaditas, bien organizadas en ese caso si nadie se opone creo que rellenarlo va a ser bastante poco y la utilidad que va a tener mucho mayor pues Bueno, si queréis cooperativamente lo vamos rellenando y ahí está y podemos movernos ¿Esto ¿qué lugar, perdón, qué lugar va a tener en, en, en el foro? ¿Tendremos algún apartado en el que podamos consultarlo? ¿O simplemente quedará en un hilo? ¿Cómo lo hacemos? No sé, si queréis lo ponemos en el foro. Hombre, esto sería perfecto para, cualquier, para remitir a cualquier miembro a cualquier área en la que tenga que estar o a la que tenga que acudir entonces estaría, estaría bien que estuviese visible y siempre actualizado porque igual que nosotros vamos rotando pues esto debería ir actualizándose Claro, esa, esa es la, sí, es la idea Supongo que copiando supongo que ahora mismo el documento de organización sí que está actualizado respecto a los roles y se puede copiar ¿no? No estoy seguro. Ahora mismo eh, creo que en el foro, por lo que he visto, no aparecen los, los roles. En el documento de organización que aparece en el foro. Pues entonces, a mano. Bueno, el caso es que haya algún sitio. En algún sitio tiene que, en fin, eh, quedar claramente especificado el tema de los roles si la persona está activa si no está activa eh, el, una información de contacto con la persona para que por ejemplo pues por ejemplo entra alguien de no sé, de Sevilla y quiere sí, saber pues, pues, pues con quién contactar pues, estaría bien pues eso eh, si el coordinador quiere por ejemplo pues, eh, que ponga ahí el, eh, una información de contacto o no sé eh, la idea es esa, tener una información actualizada Perfecto. Lo vamos haciendo a mano, supongo, y podemos tal vez mover al siguiente punto, si os parece. Bueno, pues el siguiente punto. El siguiente punto va sobre los, los eh, ya famosos protocolos. adelante pues eh, Dar eh, al final accedió a, a, a crear un proceso de revisión de los protocolos en fin eh, la cosa en fin como muchos sabréis pues eh, después de final de agosto la cosa se reavivó bastante con unos comentarios de Gilbert en octubre eh, luego se atemperó la cosa luego volvió la cosa eh, hace poco entonces eh, al final pues dar, ha optado por por abrir un proceso de revisión eh, es posible que, para, quiera, que quieran tenerlo terminado para mayo ahora como ha dicho Quasar por ejemplo vamos a tener un tiempo en el que bueno está bien ir echándole un vistazo a esto, aunque también tenemos el ZDI ahí, entonces eso también hay que hacérselo saber, que, en fin, que ahora mismo estamos también muy centrados en ese tema eh, y que también y queremos consensuar algo, algo en el en el capítulo o incluso con, con algún con algún otro capítulo sobre nuestra postura para que nos, para que no sea un, una cosa personal nuestra ir, nuestra aportación a título personal a la revisión de los protocolos. Así que ahí he dejado eh, eh, bueno, bueno. Perdona eh, He dejado en el foro eh, Tenéis una Una serie de documentos ¿Vale? Y ahí podéis hacer comentarios Por otra parte eh, Eric por ejemplo eh, de Colombia estaba dispuesto a, a trabajar el, en, en el tema de la revisión de los protocolos en con, tratar de consensuar algo y a ver, perdona eh, bueno eh, supongo que también a, a algunos compañeros del capítulo aquí eh, estarán dispuestos a arrimar el hombro Uh, siguiendo un poco más adelante eh, como novedades eh, Nelson ha presentado hace tiempo bueno hace unas semanas un protocolo una propuesta de protocolo para eh, de moderación de Teamspeak ahí ten, también tenéis eh, el documento bueno un, una creo que ahí he puesto la traducción del documento eh, y ahí podéis ir también haciendo comentarios eh, y finalmente, pues hace pocos días salió una guía rápida internacional, a nivel internacional, eh, que hemos traducido entre algunos compañeros, eh, y bueno, tiene cosas más buenas, más que están muy de acuerdo con nuestros acuerdos básicos, pero también luego cuando entran detalles hemos observado algunos que que están un poco esta esta guía rápida un poco impregnada eh, por por los protocolos así que bueno eh, podéis contar conmigo eh, para hablar de esto cuando esté necesario cuando sea eh, o entre vosotros o sea ir haciendo comentarios ahí, hablar sobre esto en Teamspeak y tratar de ir sacando conclusiones. Vale, a ver, perdón, que me ido un poco. Esto supongo que es cuestión de que quien no ha estado al día hasta ahora eh, Sepa que están estos documentos Que están en marcha Y haga sus aportaciones Pues sí eh, Hicimos eh, Cierto esfuerzo Cuando salieron los protocolos Para traducirlos Para que todo el mundo estuviera en, a nivel de habla hispana estuviera informado de lo que estaba ocurriendo eh, y ahora es una buena oportunidad para que la gente se reencanche en el tema poquito a poquito, no tiene que agobiarse eh, algunos compañeros han dicho bueno, que esto es un poquito algo, provoca cierta ansiedad y tal eh, simplemente se trata de ir poquito a poquito leyendo los protocolos eh, ir haciendo observaciones, o sea, te, ahí tenéis los Google Docs. Eh, falta eh, una propuesta, eh, porque, en fin, eh, habéis visto que he hecho algunas propuestas. Eh. Ahí eh, falta una propuesta para el protocolo de aprobación de proyectos. Eh, a ver si tengo tiempo de, de hacerlo cuanto antes, en pocos días. Y también podemos, podéis y podemos todos ir haciendo ahí eh, comentarios. Para ir haciendo comentarios en los documentos, eh, elegís, seleccionáis el texto que queréis comentar, botón derecho, comentar. ¿Tiene alguien alguna aportación? Bueno, eh, creo que con esto está un poco todo, el orden del día. Eh, bueno, en la línea 129 pone fin de agenda, apertura de preguntas y tal. Eh, por supuesto, cualquiera que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, pues que lo diga, pero acordaros de que ahora nos íbamos a quedar trabajando en esa carta para para proponer, a Andrés, un, un filtro consensuado en los artículos o en, en la transcripción. Y, y bueno, en general, es como no sé si ha quedado claro quién iba a hacer la convocatoria en el foro para la reunión del sábado sobre el Z-Day, El interesado era Quasar pero se ha ido y no sé si que ha quedado constancia en el foro, que lo tengáis en cuenta. Y creo que en general ya estamos eh, a ver yo he puesto un punto en el, en el pad bastante tarde que se me, me he acordado ahora eh, he conseguido la lista completa de pads se puede buscar la forma de que se vaya actualizando periódicamente o algo así para que la gente pueda consultar PADs antiguos la mayoría son PADs que se han abierto y no tienen nada pero bueno, puede ser interesante PAD de hace 6-7 meses que se ha olvidado uno del link sale sea, la lista completa lo, lo que me gustaría saber porque yo creo que ponerlo es interesante es si alguien eh, está en contra si alguien piensa que no debería haber una lista completa de PADs vamos, que si alguien tiene algún secreto por ahí ¿Repite, perdona? A ver, que mm, he conseguido la lista completa de PADS que tiene Etherpad, entonces pueden publicar en algún sitio, incluso se puede investigar cómo sacarlos periódicamente, pues todos los días o algo así, actualizarlo. Me gusta. ¿Pero de Etherpad o del movimiento CIGES concretamente? Del Etherpad que es nuestro servidor, del movimiento CIGES, ya te digo, me voy a meter yo ahí a sacarle la lista de PADS. Simplemente bueno. purar los, los que son deficientes, ¿no? Tengo entendido que existe alguno, eh, en fin, el, en el que se puso a, a hacer eh, como era una especie de terapia de grupo la gente. Eh, también existen pas que se han abierto en un momento determinado y que están vacíos. Incluso existe uno mío con un, con un discurso de David Dyke, pero bueno, lo vamos a dejar. No tenía reptilianos, ¿eh? ¿eh? Se pueden borrar, ¿eh? O sea, que también podemos identificar pads que no deberían estar y quitarlos un trabajo que se podría hacer escribiendo pues, la lista y es un trabajo, pero es un trabajo que se podría hacer y luego sacar toda la información relevante y dejarla visible todo lo demás es paja en realidad bien, Muy bien esperamos que es una forma interesante de ver a lo mejor la evolución o consultar algo antiguo Joder, y de No cargar tu navegador de, de marcadores coño que, que es imposible luego encontrarlos Si los tenemos ordenados en un sitio así, se puede hacer súper útil. A ver si, sí, pero yo no es por el tema de los secretos, sino por el tema de eh, la utilidad de las herramientas. Pienso que igual que solo hay unos cuantos administradores o superusuarios en el canal, eh, no sé hasta qué punto eh, sea necesario que todos los miembros puedan acceder a esa información. O sea, primero, salvo el caso de que alguien necesite eh, pads y, y no los obtenga en el momento. Hombre, si la lista la generamos vosotros, pues a lo mejor puede haber una lista privada. No sé si le puede pasar por correo electrónico a quien quiera o alguna, algún mecanismo para que la obtenga y que luego los ponga una persona conscientemente. Eh, Sabes en, en en otra página o algo. Pido. Hola hombre, habla, habla. Perdón, eh, vamos a ver, yo lo que había propuesto era totalmente automático, eh, si hay que filtrarlo por una persona, para mí no vale de nada, eso lo puede hacer cualquiera en el foro, o se abre un, un hilo sobre PATS y que lo mantenga quien quiera, o quienes quieran. Yo la idea que planteé era para que fuera totalmente automático y transparente, si alguien escribe, es como una wiki realmente, si alguien escribe tonterías, pues se puede llegar a eliminar, pero siempre van a quedar ahí eh, de alguna manera. Sí, porque la, la wiki tiene histórico y si pones alguna burrada o lo que sea, una persona puede ir al paso, el punto en el que tú habías puesto esa burrada. Se puede ver la evolución. Te vergüenza, ¿no? Hombre, quizás sí, pero yo, bueno, quizás muchos me conozcáis, prefiero no borrar nada, por lo bueno y por lo malo. Por lo menos se queda ahí y cuando alguien venga a criticar, eh, pues se le puede enseñar el proceso completo y no solo cómo quedó tras haber. sido limpiado. Claro, que sois techuest sois o políticos. Joder, hay que tener transparencia, ¿no? Bueno, parece que hay algunos ejemplos concretos de alusiones personales que, no, que no, no está bien. Pero esos a lo mejor se pueden borrar, ¿no? Definitivamente. En vez de quitarlos de la lista, que es muy complicado. O sea, yo que sé, te sacas la lista y quitas este y otro. Pues yo creo que habría que borrarlos. Yo, de oh, perdón. Perdón. yo propongo que sencillamente quede claro a partir de ahora que los pads esos son para exclusivamente uso de o sea para temas del movimiento no para eh, gastar bromas o hacer tonterías eh, sencillamente eh, a partir de ahí eh, O sea, a partir de ahí que quedará claro que, en fin, que, que no se crean más PADs para, para tonterías eh, del movimiento, que no sean del movimiento, eh, y lo que sea, digamos, eh, irrelevante, eh, pues eso se, se, se quita, eh, y a partir de ahora pues, que quede claro que los PADs privados son, pues eso, privados. Eh, que no se pueden utilizar con pads de movimiento eh, lo digo por si hay, en fin hay alguien con algún, que ha abierto algún pad privado eh, luego también creo que he visto hay algo que ha puesto Lorena sobre temas de moderación claro si sí, hay temas que se han tratado en moderación y esos pads están ahí esas deliberaciones que pueden en las que se, incluso puede haber alguna algún tema pues eso de información personal de usuarios problemático lo veo eh problemático por el tema de la ley de de protección de datos a ver yo quería decir que eh, evidentemente no se trata de excepciones ni, ni pads privados como dice cabot sino de que evidentemente los ponemos trabajando y y se de ser trate de, de una lluvia de, de ideas en la que se escriben pues cosas que a lo mejor tienen menos relación con el trabajo de lo que parece eh, o como dice Lorena bajas mentales ¿no? varias y, y eso pues está ahí o sea que no es algo de, de broma, nadie estaba trabajando de broma eh, pero está ahí y a lo mejor pues una vez he hecho el trabajo pues sí debería destruirse eso porque este no va a ninguna parte hola hola vamos a ver voy, voy. que dos cosas primero no yo creo que no nos debemos confundir entre lo que es eh, abierto y tener la información abierta a hacer eh, cómo se llama esto a violar la intimidad de las personas ¿Qué pasamos a medio o qué? Bueno, eso es una que, que una cosa es que todo se ha abierto y otra cosa es que la información que nosotros, casi ahora mismo tú te, en un canal de aquí en España, se estuviera grabando siempre eh, cuando tú necesitas momentos de esparcimiento también aquí dentro y que no todo sea tan serio y que sea de sentido del humor y de descojonarte y ahí también se salen ideas buenas y sentimientos buenos que al fin y al cabo nosotros se supone que propone, promovemos sentimientos buenos y uno de ellos es el humor y si eso se grabase y se publicase pues la gente se cortaría más y, y no sería tan gracioso Fly adelante, Fly adelante. Entiendo lo que quiere decir, pero eso básicamente es como lo que pasó en el foro con el tema del off-topic. Eh, si se permiten las cosas para unos casos sí, para, otro, para otros no, el que decide cuándo sí, cuándo no, pues bueno, puede quizás a veces algo mal. Y alguien se puede sentir ofendido por no poder expresar ciertas cosas en ciertos lugares del movimiento cuando hay otras cosas igual de relevantes que sí que se pueden tratar eh, quiero decir si yo no puedo poner cierta materia en el en el foro para que quede ahí pero sí que puedo utilizar el Teamspeak o otras de las herramientas para hacer eh, cosas personales pues me parece que es medir eh, con diferentes varas disculpad me voy salir un segundo hombre yo por mi parte creo que mmm, no nos da ninguna ventaja que haya información o, o de relleno o privada ni mucho menos que haya información privada de otros usuarios que no sean los que estamos aquí a mí no me preocupa que sea la información de nosotros sino que sea, sea la información de usuarios que por algún motivo u otro han salido de una reunión de moderación y queda la información expuesta porque nos la podemos cargar entonces eh, creo que lo más apropiado sería que el propio equipo de moderación fuesen los encargados de seleccionar qué documentos son relevantes, todas las actas de las reuniones, todas las cosas, y van a saber, van a saber identificar la paja perfectamente. Creo que no estamos ahora mismo en, en, una situación en, la, en una posición de no confiar en moderación para que haga esa selección y, y luego deje bien visible lo que es relevante y todo lo demás a los demás no nos importa. Es que no nos importa en absoluto. A mí no me importa la información que salga sobre nosotros de joda. Me importa que salga la información sobre, privada sobre asuntos de moderación y personas que nos puedan hacer eh, cargárnosla. User joined your channel. Ver, yo quería comentar que, bueno, lo que propone Lorena, no, yo no, no apoyo esa propuesta porque no creo que haga, que haga falta confiar en las personas para, toma, para hacer, a ver, eh, para hacer esa, esa tarea de empleo. A ver, yo propongo eh, que haya algún sistema eh, o un buscador de, de PADs, por ejemplo yo quiero acceder a un PAD que creo que se llama Reunión, que tiene un 2012 y que tiene eh, la palabra redacción o organización, pues si, si hay algún PAD que me lo muestre y si no, pues continúo buscando. Eh, pero quizás eso es un motor que hay que programar, o se puede utilizar otro. ¿Me puede responder Filox o Fly? Sí, en principio, una vez que tienes los datos, ya puedes hacer con ellos lo que quieras. Entonces, bueno, están en una base de datos, puedes hacer un programa que busque, un programa que borre, no sé, un poco lo que quieras. Los... Insisto, en principio los PADs no se crearon para que todo, absolutamente todo, fuera público. Porque, pues como he dicho, eh, por lo visto hay gente que en algún momento ha creado eh, algún PAD con, sencillamente con, con un propósito privado. Y también hay gente que ha... Eh, bueno, también se han creado PADs de moderación muy importantes para deliberar sobre temas de moderación. Eh, que los que, pues, eso hay, puede haber información de usuarios y, pues, eso nos la podemos cargar si, si o sea, si vamos, eh, somos tan, tan transparentes que incluso por ley eh, somos, eh, acabamos en una ilegalidad. Porque eh, puede haber algún dato de, de, de usuarios. Eh, eh, A que no debe hacerse público. Sencillamente porque son sus datos privados. A ver, Fly y luego Jubiloso. Perdón, que tuvo que escapar corriendo. Eh, yo creo que lo que venía diciendo antes es que estamos metidos en la misma trampa que hay en el mundo real y eh, estamos utilizando las mismas herramientas. Eh, como mucho, eh, si hay una cierta moderación eh, que se hace tanto en el foro como en el Facebook, por ejemplo, pues en este caso que quisiera la misma, aunque a mí me gustaría la transparencia total, eh, por lo menos que se modere de la misma manera, que sigan las mismas normas, ...todos los medios de comunicación... ...y si alguien hace un PAD personal... ...de hecho yo he hecho uno ayer mismo... ...pues que se modere y que se elimine... ...si no viene al caso... ...pero yo creo que todos los que existan... ...deberían eh, ser tan públicos como el foro. Eh, gracias, gracias. Eh, Se me está ocurriendo una cosa... ...mira, eh, podemos montar varios etherpad ...ahora que consumen mucha menos memoria... Eh, ...entonces podría haber uno privado... Otro público, no sé, lo digo por, imagínate, que hay una serie de pads que se quiere ir en otro puerto y que vayan con contraseña, por ejemplo, solo para los coordinadores. Pues no sé, yo os lo comento porque es una opción. O sea, Cerpad la verdad que tiene un montón de cosas que no estamos usando. ¿eh? Eh, a mí me gustaría recordar que los pads no son el foro y que los pads son sencillamente, o sea, quien pone algo en el foro lo hace para compartirlo públicamente. En cambio, un pad es pues, como cuando uno se abre un Google Doc, eh, entonces uno elige eh, con quién va a compartirlo, si lo va a abrir pues, a la web entera, si va a permitir eh, edición a todo el mundo o no, o si va a permitir el acceso a ciertas personas, entonces es una herramienta más y como tal debemos tratarla, entonces no es como el foro. Bueno, bueno yo, yo lo que no quiero es, digamos, complicar las cosas. Antes no estaba y nadie se quejaba, pues oye, si queréis no se hace. Yo simplemente lo he visto muy útil porque había 579 PADs o algo así, y digo, joder, puede ser interesante que la gente encuentre PADs antiguos, o si se quieren revisar todos, alguna cosa curiosa. Sí, sí. Yo ahora sí. también me, me encuentro en contra de que estén todos públicos, Y si hay muchas funciones que no sepamos, que no conozcamos de esa tecnología, pues me gustaría conocerla entera. Eh, la verdad es que si, por ejemplo, el, el hecho de poder compartirlo a los autores que quieras o hacerlo público o privado, es una función interesantísima. Bueno eh El hacerlo totalmente público, transparente, incluso los pads que, pues eso de moderación o que se abrieron en su momento pues, eh, privadamente, pues sí, tendrían una utilidad clara. La utilidad clara sería eh, el deleite eh, de Natsufan y compañía. Yo no termino de entender lo que ha lo que he dicho, ¿no? Perdón, eh, Quique, no sé, si quiere, horrible, no sé si quiere hablar. Sí, adelante, pero. Adelante. Es que no lo tengo muy claro, porque por un lado, renunciar al principio de transparencia eh, me chisca, y por otro lado, también me chisca no moderar la, la información que hacemos pública, igual que moderamos, intentamos moderar el resto de cosas. Pero. Pero lo de Perder una herramienta Que por ese carácter Menos público A veces genera cosas más Mejores y con la gente más implicada Perder esa espontaneidad Porque saber, saber que va a ser Todo lo que hagas ahí en el texto va a ser público Pues también me tira para atrás No, sé, no, no, no, lo, no lo veo claro A ver eh, Yo creo que Nuestras opiniones empiezan a, a ser irrelevantes en el momento en que sabemos que podemos encontrar información privada de usuarios y, y que no nos podemos arriesgar a eso. Es que me parece que no podemos opinar. Tenemos que depositar la confianza en alguien que haga esa primera revisión. Y si nos encontramos información privada de usuarios que probablemente en un 99% haya sido por asuntos de moderación, no nos queda más remedio que plantearnos no sacar eso en masa sino pensar en proteger eso porque nos puede poner un aprieto muy grande hombre, hombre. Me, yo estoy pensando en dos cosas a ver, lo primero eh, hay dos, o sea, no, no es solamente eh, moderar en el sentido de quitar información porque no te gusta, opinas que no es buena hay un montón de pads, más de la mitad que se pueden borrar directamente porque no tienen nada o sea, eso es algo técnico, es alguien ha abierto un pad, no ha hecho nada, ha visto que no sabe lo que es o lo que sea y lo ha cerrado entonces, eso es lo primero, eso se quitan, probablemente nos quitemos 400, bueno, 300 o algo así y, y luego, por otro lado, hay pads a lo mejor que son una tontería, oye, mira, esto funciona, ah, sí, mira, es verdad, joder, cómo mola y se va la gente, eso deberíamos quitarlo, por ejemplo, porque no es información útil, no estás censurando nada eh, yo creo que la, a ver, la eliminación de tonterías es una cosa que deberíamos aceptar Luego ya si queréis, pero además borrar el PAD, o sea que desaparezca Informando, se puede, yo qué sé, hablar con tres o cuatro personas para que se pongan de acuerdo Que no lo haga una sola y, y luego ya tomamos consideraciones sobre lo que quede A mí no me importa echar un primer vistazo porque así me voy enterando de cosas Que como soy nuevo, pues me viene bien Bueno, voy, vamos a ver, la bandeja entera de los correos, si son personales de cada uno en su equipo, eh, que tenga lo que tenga, eh, cada uno sabrá lo que quiere recibir o lo que recibe, eh, las listas de correos, si son abiertas, pues... Deberían ser abiertas para todo el mundo eh, Si nos empezamos a basar en temas de moderación De la misma manera que se modera actualmente eh, Los foros normales y el mundo actual Nos basamos en una LOPD Que hay que seguir a rajatabla Aunque realmente no tenemos ningún tipo de registro eh, legal en España Pues no sé Creo que en vez de estar buscando alternativas A cómo hacer esa transparencia Pues estamos utilizando los métodos que conocemos y que en otros aspectos estamos muy en contra y lo llamamos censura eh, y lo estamos utilizando aquí como la herramienta eh, del día a día ¿Pero y eso en cuestiones prácticas ¿Cómo se traduce? ¿A qué te refieres en cuestiones prácticas? Pues eh, te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo, pues como se moderó el foro alguna vez, una discusión entre gente y se modera, se quitan los comentarios y yo no puedo repasar ese foro para ver si me parece más oportuno eh, lo que decía uno o lo que decía otro. Me quedo sin ese derecho a réplica. Eh, he visto que se ha eliminado, no tengo forma de ver históricos como podría haber en una wiki y solo me queda pensar en lo que escribió ese moderador final diciendo que el tema no venía a cuento. A ver, no se trata de que a criterio de una o dos personas se considere una cosa irrelevante o irrelevante, o relevante, sino que dejar esto en manos de unas cuantas personas, que en este caso, ya que han sido los que han manejado la información privada, deberían ser los moderadores, para que todo lo que implique información privada de usuarios que nos puedan empapelar, se quite. Y todo lo demás... ...pues si hace falta que lo considere el grupo entero... ...si es relevante o irrelevante... ...pero es que seguro que hay un montón de documentos... ...que han sido documentos de trabajo... ...con asuntos con toneladas de información... ...privada... ...y lo que no me, lo, no me preocupa... ...que salgan... ...los cuatro... ...documentos de chachara que tenemos... ...porque además... No, ...no tendríamos de qué preocuparnos... ...me preocupa que salgan los documentos... ...en los que ha salido todas esas toneladas de información de usuarios por necesidades de moderación y que ahora se expongan y nos hagan facilísimo que nos empapelen Vale sí, eh, si ¿Ha me... pedido alguien de antes? A ver, sí eh, primero jubiloso después fly y después Ardible. Eh, gracias eh, Hay una cosa que no entiendo, si la gente ha usado un pad que es una herramienta de trabajo pública que sabe que está publicando como si publicas en la Wikipedia eh, ¿Cómo pueden denunciar? No sé, a lo mejor hace falta, poner un, hace falta poner un cartelito al entrar, que la gente quede muy claro que, que es público, que eso se va a publicar, porque lo podíamos hacer a partir de ahora también. Me sumo a eso y digo una cosa más, eh, Lorena. Eh, por ejemplo, si me pones alguna muestra eh, de documentos donde aparezca un DNI, dirección... Teléfono móvil, no sé si me es que implícito, cuenta bancaria o algún dato que la LOPD pudiera empapelarnos, pues si me muestras eh, esa información y que realmente exista de una manera eh, lo suficientemente grande, pues casi estaré de acuerdo, pero dudo que exista. Nombres y apellidos aparecen en, en cualquier guía de teléfonos o en cualquier carta que aparece en, en correos. Esa, esa, eso, es, eso es público completamente. Querría solo responder, porque el problema no es que salga su nombre y apellidos, sino que salga su nombre y apellidos y todo lo que ha hecho o no ha hecho. Es que nos pueden joder igual. Sí, si sacamos unas baterías que duran 50 años también nos pueden joder, así que mejor no toquemos en ese punto. A ver, yo quería preguntar a Naxa, si yo busco en Google algo que sé que está exactamente en un pack que yo abrí, ¿lo, ¿lo encuentra Google? Se podría hacer que no lo encontrase, aunque en principio no lo iba a encontrar, creo. Vale, eh, bueno, yo no me acuerdo quién lo ha dicho, pero hace dos o tres intervenciones, creo que alguien ha comentado algo parecido, y, y claro, es que si, si tú si hacemos que no se encuentren vale, pero si sí si se puede encontrar, eh, este debate no, no vale de mucho oye, pero espera, tú estás diciendo nuestros PAD, nuestros PAD no los puede encontrar a no ser que siga el link y es posible, a ver que sí, si, si, te... si Google encuentra un link en una página web pública se met, siga ese link y vea los pads porque para él son una página web más y no creo que tenga problemas para enlazarlos lo que no va a enlazar a lo mejor son las versiones anteriores, solo va a enlazar el estado final El estado en el que está actualmente Sí, pero bueno, hay directivas de servidor Que pueden evitar eso No sé si están activas en algunas partes Puede que sí, puede que no eh, De todas formas, la cuestión es Si nos interesa que nos encuentren o no Es decir, creo que cuanto más información Y más abierta Y como sabemos, de más calidad haya Pues mejor eh, si nos van a encontrar porque tenemos eh, información mediocre pues lo que hay que solucionar es eso que la información no sea mediocre no que no nos encuentren a ver, Dani hola a todos ¿Hace, hace algo de no paso por aquí ¿Sí? eh, bueno, quería deciros que hasta donde yo sé el servidor está en Holanda Por lo tanto, se rige por las leyes holandesas realmente, no las españolas, porque no está registrado en ninguna parte ni nombre de marca ni nada en España. Me habló de esto en Estados Unidos. Tenía gran parte de los servidores en Estados Unidos y por eso le chaparon. Bueno, a mí me gustaría insistir para centrar las cosas que los pads en principio se crearon como una herramienta de trabajo y que no todos los pads tenían el propósito de ser eh, totalmente públicos porque hay pads, pads de trabajo de modelación, hay eh, incluso pues gente que cree, por lo visto eh, hizo pads personales, eh, los que se puso a, o sea, con propósitos personales. No, no, no, no, no, no no para los equipos de, de trabajo entonces eh, lo, lo que tiene que estar público es eh, aquello para lo que, se, mm, o sea, lo que se ha puesto que es público okay, okay. Mm -hmm. lo que, ese, lo, yo estoy de acuerdo con Icabot pero lo que dice requiere eh, un supervisor o supervisores A ver, me gustaría recalcar que la transparencia, no sé hasta qué punto debería afectar a esto y por, por esas dos cuestiones, porque son documentos privados de, de equipos, de moderación y, y, o, o de cualquier otro tipo y, y puede haber también personales. En ese sentido, no sé hasta qué punto está reñido con la transparencia. Yo no lo tengo claro. A mí lo que me preocupa es que con la, eh, con la excusa de, de la transparencia acabemos en, en un mundo orwelliano, ¿eh? en una especie de gran hermano. Hay que tener cuidado. Eh, ahí dice Fly, bueno, vamos a hacer una limpieza inicial. Eh, ¿Eso valdría para el tema de los... Eh, o sea, quien haya abierto un pack para cachondeo y tal... Para, bueno se elimina para no dar de comer al troll para que no digan mira esto es del mcz lo que se dediquen en el tiempo libre bueno es para eso podría valer pero qué pasa con el eh, con el equipo de moderación el equipo de moderación ya no podría utilizar esos esos pads a partir de ahora porque claro eh, hay temas de pues eso que que no pueden no puede ser todo en abierto eh, temas de deliberación en el que se tratan temas de datos personales de, de usuarios eh, entonces pues tendríamos un montón de problemas un montón de follones innecesarios y no sé para qué mm, la respuesta debería sí. ser sencilla pero es que creo que iba a decirle Bueno, prefiero que hable a tu fly, yo después. Vale, gracias. Decía, la respuesta debería ser sencilla: eh, si, esos, si esas necesidades no tienen. No No pueden tener esa transparencia, pues que utilicen medios no transparentes, que utilicen el Teamspeak con su candado, tan bonito que hay, y que utilicen el correo, el correo personal de cada uno de ellos. Eh, incluso si quieren que se haga en algún sitio una lista de, una lista de Google, de Google con, con totalmente cerrada. Es decir, lo que sea cerrado, pues que sea cerrado de siempre. Y, y lo que sea abierto, pues que sea abierto, y no que sea abierto hasta que alguien decida meterle mano. Eh, creo que no pasaría nada porque un equipo de moderación que quiere hablar de, de datos tan privados de una persona como su nombre eh, pues han que utilizar el Paz, creo que sin esa herramienta podrían funcionar igualmente ¿quieres ahora? Sí, es que, es que a mí me gustaría que, que no pasáramos por alto lo que está fly diciendo y es que a ver si para pues, intentar eh, ser eficientes estamos olvidándonos de lo que somos y que si tenemos que pasar vergüenza unos pocos eh, porque hayamos utilizado el pad para escribir gilipolleces o, o para cosas así pues también éramos mayores cuando lo estábamos haciendo y tampoco pasa nada no sé eh, a lo mejor el dar de comer al troll el troll cuando ve que tú te das cera y te ríes de ti mismo a lo mejor no es tan negativo Es que aunque, aunque lo que ha dicho Fly de hacer limpieza previa puede ser válido para, ese, para eso que ha dicho Ardible, el problema es, sigo insistiendo, es que Fly está proponiendo una serie de cosas que precisamente no considero muy válidas. Eh, está proponiendo que hagamos reuniones de moderación con Candado cuando se ha acordado que las reuniones eh, a partir de ahora van a ser en abierto está proponiendo que en vez de utilizar eh, nuestro propio pad eh, del movimiento, volvamos otra vez a tener que utilizar eh, pads por ahí, eh, como Google Docs o, o lo que sea. No me parece bueno, o sea, me parece negativo. Habla. ¿Y no te parece más negativo que estemos metiendo una herramienta de que sea igual que de la que queremos escapar eh, estás, estás proponiendo eh, seguir unos métodos que actualmente estamos en contra eh, queremos transparencia en, en el resto del mundo y nosotros eh, seguimos encerrándonos en, en unas necesidades que si, si realmente existen y no sabemos escapar de ellas pues que se deberían eh, solucionar por otro método no coger y No hacer transparente el movimiento porque haya tres necesidades que no necesitan esa transparencia, de lo cual yo dudo mucho. Eh, si hay un, un enlace bastante grande y una aceptación del usuario de que toda la información es pública, no debería eh, haber ningún problema legal. Y siempre que pongamos cualquier escrito, tanto en el foro como en los pads, diciendo que todos los comentarios son personales de la, del usuario que lo firma y no del movimiento, debería sobrar para que no haya ningún tipo de problema. Eh, no existe, en principio, cuando se crearon los PADs, no, no existía ninguna aceptación pública de eso que has comentado. Y luego, eh, sobre el tema de la transparencia, me gustaría que definieras el término transparencia. Eh, ¿Hay que hacerlo transparente todo en este mundo? ¿Todo, Fly? Yo digo que sí, todo transparente, porque si hay la opción de ocultar, eh, ¿quién va a dudar después de lo que se oculta o lo que no? Hablabas tú de, de, que, eh, de que esa transparencia puede darle mucho de comer a las páginas que nos atacan. Yo creo que nos le da más de comer la ocultación de información. Eh, por ejemplo, un hilo, que una persona haya, haya hecho un pantallazo eh, y guarde un, una imagen en su ordenador y después sea, sea moderado, pues esa imagen eh, y lo que representa el hecho de que le hayamos quitado la palabra a una persona, eh, yo creo que nos deja en bastante peor lugar que no el dejar babosadas eh, y que lo pueda leer la gente. La gente debe ser inteligente para discernir cuando un troll está diciendo tonterías y cuando no. Y, ¿Y lo que decimos. Eh, Ardín, perdona, Fly, eh, no es que se oculte Fly es que, eh, a ver, ya incluso aceptando eso que has dicho de que se elimina a partir de ahora el tema de lo, pues eso, las tonterías que hayan puesto ahí, es que me preocupa, sí, insisto, me preocupa el tema de la moderación, no es que se oculte, eh, pre, para empezar ya te he dicho que la, se, ha, se ha acordado que las reuniones iban a, iban a ser abiertas. Eh, Y cuando se trata de una reunión en la que se tratan temas personales y que son cerradas, las personas aludidas e interesadas en el tema tienen el derecho, a, tienen el derecho a, a entrar en la reunión. Y no solo eso, sino que si dan su consentimiento expreso, se publica toda la información. Por lo tanto, no es que se oculte. Lo que se hace es como medida preliminar. O sea, de, por defecto es proteger la información de los usuarios si los usuarios una vez que tienen ese derecho, quieren renunciar a ese derecho también están en su derecho de hacer eso ¿vale? Lorena Sí, eh, pienso lo mismo eh, que incluso No se preste atención a los pads en los que hemos estado de cháchara, a mí se me da igual. El problema es cuando entra información sobre usuarios que no son miembros activos, que no son los que estaban de cháchara. Entonces, eso solo lo saben los moderadores. Pero a mí me consta que utilizan la herramienta porque para eso la teníamos y que en ese momento no estaba estipulado que en algún momento se iba a publicar todo. Entonces, a partir de ahora podemos establecer unos criterios para, para usar los, los documentos públicos de una manera responsable sin exponer información privada de nadie. Pero ahora, simplemente, ante una posible duda de que haya un solo dato privado de un usuario o alguna información que viole un poco los derechos de, de esos usuarios, simplemente es que no sé qué perdemos por dejar a, a, a las personas que están ejerciendo el rol de moderación... De, de dar ese paso de trabajar por eliminar la paja y eliminar esos riesgos y luego publicar todo lo demás, no sé qué perdemos Fly por alusiones mm, Vale, eh, yo creo que perdemos lo mismo que me reitero lo que decía antes, lo que tenemos en el mundo real, el darle eh, digamos el poder o la capacidad a, a unos miembros de un organismo de hacer algo como eso, pues implica que no que nos va a quedar la duda o alguien le puede quedar la duda si esa limpieza de grano y de paja es realmente eh, sacar lo malo de lo bueno o lo que una persona cree que es malo eh, y, o cree que es bueno. O incluso la cúpula o el grupo completo quiere eliminar algo que no les es eh, interesante para ellos. Sé que la moderación en principio deberá ser lo más aséptica posible, pero ya ha pasado, sí, sí eh, vamos a ver, ya ha pasado, o lo que podrían decir, y que ha votado, dice Cúpula, desde el sentido que una gente externa al movimiento y no sepa cómo nos movemos, pues cómo lo puede llegar a sentir, eh, la gente que venga nueva y que vea cosas raras, gente que se queja y que pierde minoría, no, eh, es la gente nueva la que me da más miedo, eh, los foros nuevos o los sitios nuevos que pueden ponernos a sacar de un burro eh, por ciertas acciones eh, que se podrían considerar censura Lorena qué bueno que quería decir que las personas que han estado moderando hasta ahora son las más indicadas para hacer este trabajo y lo que veo es una desconfianza total de que estas personas hagan su trabajo entonces me parece también bastante poco respetuoso a estas alturas simplemente Pero... Es, en lugar de un cuello de botella, yo lo veo como una oportunidad para que no nos la juguemos y al mismo tiempo podamos empezar desde cero, o sea, esa posible limpieza. Yo no dudo en ningún momento que haga quien la haga de los miembros activos, lo va a hacer siguiendo los criterios de siempre, en grupo y, en fin, manteniéndose objetivos. No sé cuál es el. Oh, Dios, sin verlo. Sí, sería bueno para reconstruir los hechos alguien señale problemas y alternativas. No me has pedido la palabra, ¿eh? Yo considero que eh, considero que, en fin, una herramienta de trabajo no es, o sea, no es el foro. Eh, es una herramienta que mm, eh, las personas que crean ese documento eh, pueden sencillamente ellos optar por eh, hacerlo eh, público pues, como se hace con un Google Doc o pueden sencillamente eh, dejarlo como un documento de privado interno eh, con lo cual eh, aparte de moderadores y administradores no veo razón para que ciertos documentos de moderación frente al pasado ni en el futuro sean eh, sean abiertos a todo el mundo a no ser que los usuarios en cuestión digan bueno eh, vale eh, por ejemplo me han baneado eh, me han mandado el informe tal con, entonces yo eh, voluntariamente eh, mm, Renuncio a mi derecho, a la intimidad y que se hable todo lo que se tenga que hablar sobre mi persona y sobre mis datos privados. Bueno, eh, ese usuario está en su derecho, pero nadie tiene el derecho a, eh, a hacer renunciar por defecto a una persona a su derecho a la intimidad. Eso es cuestión de cada usuario, por muy troll que sea bueno, solo quería recordar ya que ha salido la pregunta que, lo que lo, todo lo que se ha metido en un pad desde el principio, desde que se creó se queda guardado hay un icono de un relojito que le das y puedes ir hacia atrás en el tiempo puedes ver eh, de la película sabes, de todos los creos rápidamente todo lo que ha pasado te puedes poner en cualquier punto entonces, que tengáis cuidado que no es solamente lo, cómo se ha quedado el pad es todo lo que ha habido en todo momento A ver, que yo comparto la inquietud, eh, si tiene algún usuario, o sea, la inquietud de, bueno, los moderadores deberían estar bien monitorizados, bien controlados, para que no se ni una especie de cúpula ni nada por el estilo, estoy de acuerdo. Los moderadores, sus acciones tienen que ser monitorizadas. Eh, por eso se han, se han realizado ciertas, ciertas, se han tomado ciertas decisiones. Las reuniones de moderación en abierto, salvo que se traten temas privados, y como ya he dicho, si esos temas privados por ley, pues el usuario renuncia a esa privacidad, pues se abre. O sea, no sé qué más queremos. Por alusiones. Bueno, si nadie dice nada eh, A mí me parece que es, tenemos que ser muy conscientes De que aquí estamos para hacer difusión Y que la difusión no puede ser eh, incoherente Y si, si corremos el riesgo de, de estar diciendo Lo que tenéis que hacer como personas del planeta es A implementar este sistema y esta manera de organizarse y tú mismo no estás organizado así eh, pues es un mensaje de difusión mucho más nefasto que el que alguien vea que yo he puesto una parida o que he puesto tal entonces la propuesta de Fly de decir se hace limpieza porque la gente que ha escrito en esos pads no sabía que nuestra política consciente a partir de este momento es todo lo que se hace en el movimiento es transparente y público y ser pues, responsable de lo que dices y, y como lo dices y a mí me parece que es un buen mensaje decir vale, esto es un grupo que está haciendo algo distinto están de verdad haciendo algo distinto y es, están pasando de los derechos legales de su puta madre y están diciendo simplemente cuando entras aquí que sepas que nosotros hablamos por el conocimiento libre y tanto las paridas como las cosas serias como tal eso enriquece el conocimiento co colectivo y, y es útil para la comunidad incluso con los con las inconvenientes que eso aporta y es un mensaje mucho más potente que el estar intentando ser un blog de ciencia Es que yo creo que eso de la transparencia o sea en una EBR pff, decir transparencia, claro habrá información transparente porque los equipos eh, compartirán sus resultados con todo el mundo el conocimiento, habrá conocimiento libre pero ojo, cuidadito con el derecho a la privacidad de la gente cuidadito con, cuidadito con el, el derecho al honor cuidadito con una serie de cosas que incluso en una EBR tienen que existir ¿eh? porque en toda comunidad eh, de seres humanos hay, existen unas reglas de convivencia que hay que respetar, ¿eh? cuidado la transparencia no sirve para crear un mundo orwelliano 1984, ¿eh? Cuidado con eso, tenemos que tener cuidado. Eh, luego, aparte, tengo una serie de reflexiones. Eh, primero, o sea, ¿os dais cuenta del currazo? El currazo que tiene eso eh, de ir valorando ahora qué pad, qué línea hay que quitar. O sea, me parece totalmente improductivo. O sea, antes decía Quasar que nos teníamos que. Centrar y ser productivos y eso no es productivo en absoluto es crear un problema donde no lo había precisamente porque ya existían eh, una serie de procedimientos por ejemplo para el control de los moderadores y aparte de que como ya he dicho, no todo en la vida puede ser privado o sea, pri, perdón, transparente no todo porque existen una serie de derechos fundamentales de la persona a los que esa persona creo que incluso algunos de ellos las personas ni siquiera tienen el derecho a renunciar, si no mirad el, derecho, el, el Código Civil. Y no todo lo que, o sea, lo que hay en el actual sistema es, es malo. Eh, hay, existen cosas que son el fruto de, de la experiencia colectiva. Eh, en toda eh, sociedad existen unas reglas de convivencia. Y luego, eh, bueno, me parece muy bien hablar de principios y todo esto, ideales... Pero luego, cuando, si por ejemplo, aunque, sea, aunque todo salga muy bien, en, si por ejemplo de, le dan por darle la lata a alguien y quieren, por ejemplo, yo que sé, denunciarle a algún moderador por complicarle la vida, porque, se, porque hay un dato personal suyo, o sea, mmm, ¿os dais cuenta? O sea, ¿quién se va a solidarizar con ese compañero? Eh, ¿Nos solidarizamos con los trolls o nos solidarizamos con los compañeros que están currando? Sí, otra cosilla técnica Que los pads, cuando te van mostrando Cómo van evolucionando Te pueden sacar texto abajo del todo A lo mejor son 50, 100 líneas Y te va saliendo una línea abajo del todo eh, El mirar toda la información que tiene Es una pasada Estaba empezando a pensar que no, que no se va a poder hacer No sé, no sé cuántas pads habrá grandes Por eso digo que hasta que no veamos lo que hay Es que a lo mejor hacemos un análisis Y decimos oye que son 200 horas, ¿quién se anima? y no va a leerlos ni Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo me parece muy bien que hablemos esto porque todo es interesante, ¿no? Eh, hablamos de un tema que, que se puede ayudarnos a tratar un tema del futuro, pero ahora mismo ahora mismo es una locura ahora mismo bueno? ahora mismo, moderadores tienen acceso a esos pads de moderación, los administradores naturalmente también eh, los usuarios tienen una serie de derechos Pueden pedir que se hagan una reunión en abierto En fin, renunciando a ellos a su derecho A la privacidad o lo que sea Y existen mecanismos suficientes creo para, eh, para que los moderadores estén suficientemente controlados Y así debe ser Los moderadores deben estar suficientemente controlados Y en cuanto a los pads eh, privados Bueno, eh, realmente pues eso Hacer limpieza eh, que, o sea, hasta eso tiene un curro eso tiene un curro también aparte, porque para empezar no se crearon para eso los, los pads, que no se crearon con el propósito de que todo fuera absolutamente en abierto sino como una herramienta de trabajo para que lo que tuviera que ser en privado fuera en privado y lo que tuviera que ser en abierto fuera en abierto por alusiones Terminio, ¿te gustaría exponer algo? Oye, una cosita, tengo una duda. En el foro había publicado la lista, en, en, joder, en TIC había publicado la lista de, de PADS. Eh, he editado el foro para que no salga. ¿Sabéis si se queda un histórico en algún sitio o algo así? Porque no quiero luego tener problemas con esto. Eh, no, en el foro creo que no hay ningún tipo de histórico Casi, casi seguro Vale, muy bien Pues entonces la lista Me parece que solamente la lo sabemos los del chat Que en vez tampoco es muy público que digamos User joined your channel. Eh, Por cierto, ¿queréis que borre el pad donde está publicado todo? Yo digo sí, por favor por las eh, razones que he dado. Yo creo que es tarde, y a veces llevamos dando vueltas, y podemos, podemos volver a este debate en otro momento, y en de el momento dejarlo congelado, sin causarnos ningún perjuicio en ninguna dirección. Además, yo creo que está claro que Por lo pronto un consenso, un consenso no existe en esto. Bueno, pues supongo que estamos todos de acuerdo, aunque hay que retomar el asunto, pero que no es el momento. Bueno, gracias por el trabajo, me parece que esto era lo último. ¿Si ¿Sí hay alguna cosa más? Yo también estoy de acuerdo con vos el, el, el, en eliminar esa lista en, y en retomar el, el tema cuando sea oportuno. Pues sí, no sé si alguien se opone y si no, pues lo hacemos así: lo revertimos hasta que se pueda hablar. Bueno, pues lo eliminamos, pero dejamos abierto este debate para la próxima vez y, y bueno, gracias a todos me parece que hemos terminado. Venga, un abrazo.